¿Estás escuchando a Luis y a Belén? Por BLA Radio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una edición más del podcast de BLA Radio. Yo soy Luis y me encuentro con Belén. ¿Cómo estás, Belén? Hola, chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por la presentación tan, tan formal, tan, tan emprendedora. ¿sí? Ay, sí, estamos muy entusiasmados porque estamos a horas de irnos、Demasi、a n i v e l Latino. Horas. Unas cuantas horas más y estaremos en, en el Forosos disfrutando de muchas bandas que queremos ver. ¿Qué opinas de esto?、Eh? Pues, que tu poesía estoy extasiada de alegría, estoy.、Eh, no se nota mi alegría. Sí, estamos gustosos de poder ir y disfrutar todas las bandas que queremos. Y bueno, pues, no sé, ¿qué bandas son las que más te emocionan a ti, v、eh? e Uy, yo tengo una pregunta para ti. Ok, p o r qué estamos hablando así como que nos como que duele la garganta? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> no, ya chicos, ya, ¿cómo e s t á No, ya sí, este. Yo estoy muy emocionada porque es de nivel latino. Sí, estamos ya a unas cuantas horas de poder irnos a este festival.、Sí. Un montón de bandas que queremos ver. De hecho, ya tenemos como nuestro itinerario y nuestra rutina planeada para ese día.、Eh, no sé, por ejemplo, ¿tú a qué bandas piensas ver? Benes? Uy, yo, pues, Zoe,、eh, Todos esperan mucho a. A Enrique b u n b u r y ay, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e s eh, e o eh, eh, o h eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e a eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e o r h eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e a eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e m eh, eh, eh, e a m h eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e r eh, eh, eh, eh, i h eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, b h eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, o No, los eh, eh, eh, eh, eh Burla, n Burla n también cuando... Burla. Bajo el árbol, uh, uh, uh. ¿eh? ¡Uh! ¡Qué emoción! Uy, es Jumbo. The、también. Vulture, The Vulture también. Jumbo、gusta. también me gusta. Los exquisitos. Mmm, güey.、Pues, también ya había dicho que también los exquisitos. Ah, es、sí, cierto. De Monterrey,、ahí. niña. ¿Has escuchado a niña? Están padres. ¿no? Uy. Sí, pero. Sí, pero no. Sí, sí. Bueno, el chiste es que son un montón de bandas las que vamos a、Feliciada. ver. d e n i c i a d a Que. Y, y sigo sin entender cuáles la, son las ventajas del boleto VIP. Que ya pues, compramos un abono VIP, pero no sabemos cuáles son las ventajas. Pues tendremos que. Las que descubriremos, descubriremos y ya les contamos. Pero yo、contaremos. creo que no es mucho bajo. Bueno, yo. Algunas ocasiones he comprado antes un VIP, la verdad. ¿Del Vive Latino?、Eh, no, en Vive Latino no, pero en otros eventos. ¿Mm? Uh -huh. Y nada más lo único que te dan es tu pulsera diferente que te sobresale de las demás. Estás en. En el área esta de.、Eh, Bueno, en e s o e n o s era de camping, era diferente y tenían como que mejor sí, locación, las sí, tiendas. Sí.、Eh, pues hay exclusivas nada más para Zona Grecia, de...、sí, pero s yo no lo v e Sí, yo también he escuchado comentarios de que no lo ven como muchos casos. Si los compramos fue porque ya no había de otros. <ríe> sí. Pero bueno, a ver qué tal están, porque s í muchas quejas al respecto con festivales anteriores en los que prácticamente la diferencia entre el VIP y, no, el,、sí. y el normal es que puedes estar en un cuadrito de sombra y c o sea, una palapita. <ríe> una palapita.、Pues、exacto, pero ¿qué te parece si ya empezamos con, con lo que son las canciones de este programa? Ok, me agrada.、Y、pues vamos a poner esto de Crystal Castle, que es un remix que le hacen a una canción que se llama Lovers h o Cover. de la banda? l i l Juan. l i l Juan, exactamente. A ver qué l e s parece. e c h a m o s algo de los Crystal Castles, fue Lovers in Cover. Y, de hecho, esta canción tiene como diferentes cosas de diferentes bandas, ¿no? Y, para empezar, que es un cover de la banda que se llamaba Little Ones. El video, que es una banda, desconozco, pero es como italiana. ¿Qué te suena, tienes? Sí, son como italianos, de hecho, creo que sí son italianos, <risa> pero el video, el video está, está es. en, lo, en lo cierto, es de, de otra canción. No, tiene mucho que ver con. Con la chava esta que sale bailando. Y creo que, bueno, a gusto mío le queda muchísimo mejor a, a los críticos. Sí, como anillo al dedo, de hecho sí. sí. La ves con la otra canción, la original, y、no. hasta parece que es lo contrario que en la original se, se colgaron、sí. del video de c r y s t a l c a s z o s Pero está muy buena, bailable, me gusta. De hecho es un remix. Aunque también la de los、sí. Little o n e s está buena, es un poquito más rasposa, más r o c k e r o n a pero las dos tienen lo suyo. sí pero, Y bueno, hablando, siguiendo con esto del video latino, el, el sábado también hay un montón de bandas. Ay,、oh, no, pues creo que el sábado es el bueno, ¿no? No, pues sí, no por、es、nada、bueno. se acabaron los boletos d el sábado no, o sea, antes、si、que yo la vi. ¿Los revendedores, en cuánto me estaban dando? Pues yo el día que f u i m o en Ascuaco, que fui a comprar los VIP, estaba escuchando que los vendían como en 800 ya. Oye, ¿y, no, ¿y por qué hasta apenas vienes comprando los boletos, eh? ¿Me confié? No, pero. Es que la, ¿La responsabilidad? Los compré con, por partes, porque compré para unos amigos también. Y, y el, tenía pensado comprar un abono esta semana. Y cuando fui el día jueves, ya no había abonos normales, solamente había abonos VIP. Pues no m o acuerdo e c o m p r é VIP. Porque tú sabes que ya los de sábado se habían acabado desde sí, antes y solamente estaban disponibles como en, en abonos. Entonces compré los abonos VIP y me di cuenta que había un montón de reventadores afuera. Ya había diferentes controles para llegar a las taquillas. Mucha gente con pancartas del Papa.、Eh. Sí, igual esta noticia que viene el Papa, eso h yo mañana. No sé. Hoy creo, ¿no? Mañana a las 4 de la tarde. Bueno, no、viene. tiene mucho caso porque cuando esto, esto suene o esto lo escuchen, ya habrá pasado el pibe latino y la venida del Papa. Pero, Pero bueno, esto sirve ¿siento? como una especie de bitácora para que sepan lo que hicimos. Momentos antes de ir al l i v l a t i n o la emoción que sentíamos. Y esperamos para el próximo programa y darles una especie de reporte de cómo nos la pasamos. De hecho, yo creo que va a ser eso, ¿no? Sí, no, y también va a ser que de los Arctic Monkeys, porque inmediatamente después nos vamos al de los Arctic Monkeys, que es el día 28, el miércoles. Primero Dios. <risa> eso esperemos, ya tenemos boleto, de hecho, no, no. Por lo menos desde ese. Aspecto no nos va a detener porque ya tenemos los b o l e t o s pero bueno, estábamos con que el sábado también hay un montón de bandas. ¿Qué te ya... parece si vamos、antes? con una canción y regresamos? Va, va, ¿de, quién, quiere de a quién quieres ir a ver el sábado? Ok, pues ¿qué te parece si vamos con esto de los wombats? Se llama Tokyo, Vampires and w o b b i s y a ver qué les parece. Regresamos como para hablar de las bandas. ¿Qué les a r So Algo de los b o m b a t s y esto fue el Tokyo Vampires and Wombs, vampiros y lobos. Y, y Luis nos estaba diciendo que qué banda es la que vas a ir a ver tú el sábado. El sábado, no,、es? el sábado hay como si、sí, hay varias. Según、sí. nuestra estrategia es permanecer en el escenario principal porque, estrategia? Hasta, bueno, mi estrategia、okay. porque no sé, hay muchas bandas. q u e se van a presentar en e s c e n a r i o No, de hecho、mucho. sí. Igual fue mi estrategia, disculpa. Pero <ríe> no, también... no, no tienes que disculparte. Hay bandas que están en otros escenarios que también me gustan mucho, como Astro y así, pero. Amaditita. Por cuestión de logística, es difícil、ah, no. movernos de un escenario a otro. ¿Amaditita va a estar ese? En... l sábado. El sábado, o、sí, no, o d ó n d e está? Ah, cierto, sí. A、eh, va a estar, por ejemplo, los Caligaris. Sí, sí, Caligaris. m o n s t e r the People. Pues obviamente que yo creo que. Bueno, no sé si sea tan obvio, pero es、pues、que casi la mayoría va a estar en Café Tacuba, f o s t e r t h e People y Casa b i s t a ¿Sí、Mídico. este programa? a es f o s t e r t h e People, güey? Yo creo que lo conocen fuera de Pompon Kids. Los de Alfa Radio. De... <risas> como lo escucharon no, en los v l i estrenos o como lo dicen Alfa Estrenos. Alfa Estrenos. <tox Beweg MP> ajá, bueno, pues sí, yo creo que más que nada por eso. Por eso. Están sonando un montón, hasta el 97 sí te los escuché. Pero bueno, si este programa fuera como en vivo, no estaríamos diciendo esto porque muchos estarían aprovechando la misma oportunidad, ¿no? No, pero pues igual son buenos los posters de tipo de hemos de reconocer.、Eh, p u e s igual ya saben, Casabian, que vale, v i e n e de cajón.、Eh, a mí me gusta mucho el Instituto Mexicano de Sandido. Ah, ¿quién más? Sidarta, Cafetacuá. ¿Tenemos un invitado? e t n e m o s un invitado? t o ñ o Que nos va a decir a quién, a quién le gustaría ver en、no、casa sé que p u e d a ver a ti. Yo elegiría foster de tipo. Preséntate. Porque el, el, el, es como la v o z Populi. Ajá. Yo... Preséntate. ¿Quién eres? Soy Toño. Bienvenido. Bienvenido. p o r qué? ¿Por qué es e s o Y también iría por los Acapulco que prende. n、sí, sí, sí. Muy b i e n ¿Quién más? ¿Por quién más irías?、Um, iría también por Café Tacuba, que no me gusta mucho, pero. Columpio Asesino, ¿también Columbia. ¿nos les gusta? Carla Morrison. También, Carla Morrison. ¿Y quiénes no te gustan de, del cartel? De bueno, por lo menos ese día.、Um, Amandita. Ay, si esa por... la es la reina de las Nascocumbias, buenísima. Tú, de hecho,、eh, tú por comisario Pantera. Exacto, me emociona mucho ver a Comisario Pantera. Ay, sí, son buenos. Sí. También por los que ya fue Caligari, que son b u e n g r u p o Bueno, pues aquí ya, ya tenemos, tenemos una s e c u e l a del. Una un opinión de,、eh, ¿ja? de, de nuestros radioescuchas o podcastescuchas, no sé cómo decirlo.、Ah, sí. ¿Y alguna canción que te gustaría a h Toño? Los k i s e l Chips, ¿verdad? ¿Quieres escuchar los k i s e r Chips? No, déjalo, ¿cuál te gustaría? No c o n o z c a ninguno. o c o que no s que no? ¿cómo? No, vamos a algo, con algo de Skyser Chips y esto es. Everything is average nowadays. Nowadays, exactamente. ¿Y qué les a b l o So, everything is average nowadays. A lo de Skyzer Chips, que de hecho no tiene mucho que vinieron aquí a México a la fiesta de Ibero. Fiesta de Ibero y esto fue Everything y Severage. No, güey.、No, pues. no, sí, exactamente.、Eh, y bueno, ya siguiendo con el la l i v r e Latino,、eh, también hay un buen cartel el domingo. El domingo también es. Que me sorprende、bien. que no se hayan acabado los boletos del domingo, pues están los horrors también. pero、sí. yo creo que no tiene tanto público. No sé, quién sabe, habrá que ver. A lo mejor en el transcurso del de e día de hoy, viernes, si terminan como acabando. O quién sabe, porque bueno, los de viernes, pues de entrada ya no se acabaron. Porque es hoy y todavía quedaron muchos. Por el día, yo creo. Es muy incómodo sí, para muchas es el primero. personas. Y no está como tan padre. Pero sí, por ejemplo, está g o o g l e Bordelo, Fatboy Slim. Yo digo sí, que. El domingo. El domingo,、Ajá. Yo digo que también debieron de haberse acabado. Badness, Madness, h o r o r e s o Eh, Bastante de... Molotov también es muy bueno Molotov, ah la Lucita, p a t é de Pois, Kinky, p a t é de Pois, banda favorita de un amigo César, muchísimas, buenas vibras, buenas vibras, si、sí, de hecho s í me、no、había hablado,、eh, monocordio、ah, dice n que todo empezó、Ajá. con una gran explosión、eh, la obscuridad dio a luz nació una constelación <risa>、no, no, no, ya no me acuerdo lo、no, demás、no, no. ah, va a estar también pedro piedra que es de chileno no lo、no, conozco no tengo el gusto de、hecho. un chileno、no、ritmo machete suaves gel que son de guadalajara Flavio. ¿Quién se le ocurre de Flema? Es un mega. Flema. Igual te están escuchando ahorita y terminan siendo una super bandota y te n m o s e l l o No, pero me suena de. ¿Cómo se les habrá ocurrido el nombre de Flema? No, pues no sé. Igual alguno de esos es un garrajillo ahí. Y surgió este. El nombre de. Flema. Pero a c e n o h no lo nos había visto. Pero bueno, como en todos los festivales siempre hay que estar como preparado. Sí. Ya sabes, tomar mucha agua, comer. Lamentablemente no puedes pasar de alimentos ni bebidas. Tenemos que enfrentarnos con lo que v e n allá, que está súper caro. Muchas veces es bien manchado, ¿no? Sí, demasiado. una agüita te salen como en 50 pesos <risa> y eso, como. Aquí afuera te cuestan 5. Y no se diga la cerveza, que te la están dando súper cara.、Eh, la comida también, las pizzas son unas alitas de pollo、pesos. y pizzitas bien caras. Entonces, si van, bueno, ya habrán. Bien、ido. alimentados. Bien alimentados. De hecho, ahorita tenemos pensado llegar. A comer bien, bien, hasta reventar y ya después. Y también otro tip que se los paso por cuestión personal, no es que me haya pasado a mí, el amigo de un amigo, pues que se carguen sus dulces, porque luego s e da de que entre tanto aplastarse, como que se quieren desmayar y pues ya con un dulcecito ya. Aceptado.、No, sí, e x a c t a m e n t e s i un dulcecito está, no está de más. e s o creo que sí los puedes pasar. e s c o n d i d o No, pero sí los paso, bueno, no sé. igual si te lo ven no preocupas que no te van a decir tíralo y lo vuelves a guardar q u é más el calor está muy, muy fuerte, fuerte vayan、sí. preparados con la t i e r l a un gorro no gorro no, sino sombrero, sombrero una suadera d en caso de que llegue a hacer frío en la noche Lente,、eh. y pues、zapas. vamos ahorita con una canción y seguimos practicando los festivales、Perfecto. vamos con esto que es de Ash se llama Return of the White Rabbit y regresamos Bueno, pues ya regresamos. Esto fue de Ash, se llamó Return of the White Rabbit. Y seguimos hablando de los festivales. De, en este caso, que de acerca y que estamos a punto de ir, no sé si en el de. El de Belatino. El... Pero creo que hay muchas cosas que. o factores en común entre todos los festivales, como esto que hablábamos, ¿no? De repente de hidratarte bien, llevar bloquear el solar. Bueno, sí, en los, en los eventos. No sé,、ah. Porque en conciertos.、Mmm... Por ejemplo, en los que el calor sí puede llegar a estar informado, son los Coachella,、eh, en el desierto de India, California, un montón de calor. El también uno que acaba de pasar hace la, la semana pasada, bueno, no sé si es como festival, bueno, si、sí、es un festival, South by Southwest, ahí en Los p i n t e j o s que se dura como toda una semana. o Con un montón de bandas.、Eh, no sé, pero sí,、eh, el chiste es ir preparado, no ir. Así como e l t e m p e r i e llevar dinero sobre todo. Sí, sobre todo porque, casos, no, igual、club. saldo, chicos, porque o sea, No, siempre... y ahorita que e s c es el saldo. El problema es que en algunos festivales, como sí, en el caso、no、de Corona,、hay. cortan la señal d e todo.、No、¿Por qué? Según para evitar el streaming. Que, que estés como subiendo videos en vivo o en Twitter. r o O, o, Twitter,、ah, o fotos.、Ajá. Es una tontería. Porque ya ves que también, por ejemplo, en el caso de Corona. Creo que Coca-Cola es la que se encargaba de hacer un stream i n g De hecho, también en este va a ser Coca-Cola. Pero obviamente no en todas las bandas, porque sobre todas las bandas internacionales muchas veces este, no, no dan permiso de, de transmitir. De hecho, el, el, ah, disculpa, pero no, el、sí. del año pasado cuando estuvieron nuestro... listos, no. No, fue una banda. Fue una banda, banda muy...、pues、que no me acuerdo nunca. ¿Es Chemical Brothers? No, no. no, no bueno,、creo. aparte, los My Chemical Brothers, el, el, el sábado o el viernes hubo una banda. Que no transmitió. Que de hecho no dejó transmitir. o No, Exactamente, y por, ¿Por eso mismo cortan el, el, la, la señal de los celulares para evitar que otras personas hagan el su. De... Pues e r o p imagínate, si te están ahí haciendo algo y una llamadita. Pues no, no, nos no. ha pasado, que no podemos localizar a personas por estar con el celular. Sí, buscamos、enseñan. entre toda la gente. Y que hasta eso creo que hemos tenido suerte, porque entre tantas personas hemos podido encontrar a quien buscamos s i la necesidad de un celular. Y eso, eso tiene un gran mérito y、no、es me hace sentir l o e s t á tan orgulloso de s、sí. o Sí, y bueno, hay una banda que queremos ver mucho, mucho el sábado: es ¿eh? la de Kasabian. n qué te parece si ponemos algo de ellos ahorita? Me agrada. Ya queremos que esto acabe rápido para poder irnos al, al Vive la t i n o Tranquilo, tranquilo. <risa> ok, este、no、se, llama, se llama Empire, desde Kasabian. Y, y re regresamos Bueno, ya regresamos con esto de、eh, Casabian, se llama Bayer. Estamos Que esperándolos a n c i o n a m e n t e Yo quiero、pues、escuchar mucho、sueltan. la de esa y por el gato. Seguramente、santa. la tocarán, seguramente. viste、no, La verdad me gusta mucho. Y, este, y pues, ya emocionados, preparados. Vamos a ir a comer ahorita, tomar mucha agua. Guardar nuestro dinero muy bien para que no se pierdan. Llevar una cámara, por supuesto, porque vamos a. Sí, también otro consejo, chicos. Lleven sus cámaras, pero recuerden que no sean profesionales. Porque si son profesionales,、no. lamento informarles que, que no, va no van a pasar. No van a pasar. Y bueno, finalmente, Toño quiere darles algún consejo、sí. a todos los que v a n a v i v i r latino. ¿Algún consejo? ¿Qué c o n s e j l e puede dar, Toño? A ver si ¿Qué? te puedes acercar. Es nuestro experto en festivales. ¿Qué consejo puedes dar a las personas que van a ir al ir a Festival Liberativo? De que si tienen una hermana muy alborotadora y que los quieren meter a fuerza hasta adentro, no le hagan caso, ya que pueden caer desmayados o con cara de drogado. s También les aconsejo que no avienten a los borrachos, ya que les pueden aventar una cerveza o les pueden pegar. Eso es todo el consejo que les doy. Porque Toño, su amigo es. es. Bueno, pues ya escuchamos. <risa> <a> <risa> Bueno, pues e a disfruté c o t r o experto en festivales. s e x a c t o y r e c u e r d e no tengan hermanas alborotadoras? ¿Tienes hermanas alborotadoras? No, yo no. No, yo t a m p o c o Porque si no se van a desmayar como t o ñ o Sí, no, no. no. Sí, verás tú que te desmayaste. <risa> Luis, no te rías. Ya, perdón, es que no lo entendí. Pero bueno, ya.、Eh, pues ya, vamos a llegar l a. La... A la última、de、canción,、imaginar. sí. Ya. Ya. ¿Qué, qué en、quieres? esta ocasión no me Espera, siento tan pero triste. Va a decir algo. Ah, sí. Que para llegar lo, al siguiente día deben irse a las 6 de la mañana por si quieren alcanzar lugar. Ya que estamos viendo desde aquí la transmisión y hay mucha, pero mucha gente. Pues es esperarse, ¿no? En esos eventos. Sí, pero pues tampoco se van a ir a las 9 porque <risa> va a haber el tráfico, el calor, va a haber mucha gente y les va a dar mucha hambre. Como en esta ocasión, ¿no? Pues ya, cuando lleguemos ya va a haber mucha gente, pero. No importa. No importa, no importa. El día de mañana nos vamos a las 7 de la mañana, como dijo Toño, y seguramente nos va a ir muy bien. Recuerden, sigan los consejos de. de、eh, su amigo Toño. Toño. Porque Toño, su amigo es. r e c u e r d e Y.、Eh, ya nos dijimos la canción. Ah,、vamos. no, sí, v a m o s v a m o s perdón, es que me. confundí con tanta sabiduría.、Eh, vámonos con esto de Jet. Ok. Que se llama Are You Gonna Be My Girl. Girl, tan, tan, tan. Sí, y、vamos. nos vemos la próxima semana con、nos、el、escuchamos. reencuentro. Y vamos a contarles qué es lo que sucedió. Vive Latino, Arctic Monkeys.、Eh, ¿Cuántos golpes recibimos? ¿Cuántos d e s m a n a d o s hubo? Hermanas a l b o r o t a d o r a s Hermanas a l b o r o t a d o r a s amigos. Caras de drogados. Caras d r o g a d o s Y chicos, pues muchísimas gracias por escuchar. Ok, nos estamos viendo o escuchando más bien la próxima semana. Buenas vibras. 《違い、oh.。<音楽> Cause you look so fine that I really wanna make you mine I say you look so fine that I really wanna make you mine Four, five, six, come on and get your kicks Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots Long brown hair She's so sweet with her Gonna be my girl. i t s n one, two, three, t a k e my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Yeah,、uh, back there. Well, I could see you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah, I said, Are you gonna be my girl?